A murderer at the matinee There are dead men in the aisles The patrons and the actors Two if the show is through silent looks with the cues With the close of Marshall's smiles Like last in 1998 show The Todd's song no one ever sings The curfew a line The comedy divine The bulging eyes of puppets Strangling by this Buenas, muy buenas noches, gente. Eh, estoy, como ya sabéis y pensabais que a lo mejor no me volvía, no me volvía, porque como la otra vez marché así sin avisar, e igual esta vez que pasé dos semanas sin venir, también llegué a marchar sin avisar. Pero no, estoy aquí otra vez. Estoy a Neudonia, estoy a Radio Cuca, estoy a Radio Cucaracha, la radio El Llobre del Viejo. Y oye, jueves 7 de Xineru y son las 20 horas y 10 minutos de la noche. La movida, oye, que a ver, estos últimes semanas, eh, era noche buena, era noche vieja, y a ver, a ver si vale, que estamos total, estamos, estamos en pandemia, estamos con toque de queda y estes milongues. Y, y tampoco, tampoco fui a ninguna parte, ¿eh? No penséis es que fui de fiesta, ¿eh? No, no, no, para nada, para nada. Tuve, tuve metido en casa. Bueno, en casa de la mi mamá, que siempre celebro ayer las fiestas. Y bueno, pues... Mmm, dentro de ese dilema... ...que hay en esta temporada... De, con esta situación... ...ya no hay el dilema de la bolsa a la vida... ...ese que falé tantas veces... ...y que está haciéndome, ...bueno pues... ...empatizar, manda huevos... ...manda huevos... ...que tienen que empatizar positivamente con los, ...con algunos políticos... <risa> ...coñote... ...a ver... Que sí, sí, que siguen siendo... ...unos uno chupa del pote... ...y una pandilla de chupones... ...y de fartones y de tal... ...pero de alguno que tiene que tomar las decisiones... ...y que todo el mundo se mete con él... ...claro, y a la hostia, ¿no?... ...porque, va, también no sé con eso de tener que equilibrar la bolsa o la vida... ...y oye, mira, que no yo tengo ninguna pena, ¿eh?... ...que se vea, que se vea... ...pero bueno, oye, va, entendámonos. Bueno, pero en este caso el dilema no era el de la bolsa o la vida... El de Noamay era otro que, bueno, que a mí tiene bastante más esmolecido, que hay ese dilema entre morrer de neumonía, de COVID-19, o morrer de, de pena, de suicidio, de un ataque de ansiedad mal solventado, estas cosas. Bueno, pues en este caso pasaba un poco en eso. Claro, si yo iba a cenar con la abuela, pues ponía en peligro la su salud física. Y, pero si un día ponía en peligro la salud emocional, que casi se me. Eh, casi se, se pone allí a, a, a morrer ya cuando dijimos que, que igual no podíamos. Entonces, bueno, pues nada, había que. había que ir Y el caso, yo que desde allí venía en un momento a la radio, si quisiera, yo, más cerca que la mi casa, pero no tuve gana. Yo, con la fartura, que los tu horrores, que ese tal, o... Pues no. Pero bueno, ahora estoy aquí otra vez. Que pensé que en un debatar, porque <ríe> según arranqué... Claro, la entropía sigue avanzando, que yo deje de venir un par de salmanes, no quiere decir que la entropía no siga avanzando. Y e según arranque esto a la, la mesa y tal, no tiraba, no sonaba nada, no madre. No, pero después de un pedazo ya ya empezó a, a sonar otra vez. Primero sonaba solo un lau. ¿Eh? en mono, después sonó de los dos, dije yo déjame arrancar ahora que suena la sintonía por los dos canales por el derecho y por el izquierdo bueno, en tiempos de, en tiempos de, de los auriculares de los Wallman era el derecho y el izquierdo, ahora no sé cómo habrá que decirlo, cómo se llamarán los canales bueno, qué coño, dame igual Eso sí, sigo, sigo viniendo a, a las 8, no sé cuánto... ¿Cuánto? Facéis la opuesta, quedaré aquí, volveré a las 9 de algún día, o todo lo contrario, o, o tiraré para las siete. Teniendo en cuenta que el programa hay años a las 10 de la noche, después eh, hay cuatro añinos, casi cinco, pasó a las 9. Y ahora con el rollo este de la, del toque de queda pasó a las ocho, no sé, será más fácil que tire para las 7 que nunca vuelva para las nueve, ¿no? Pero bueno, vamos, vamos con el tema de con el tema de esta noche. Eh, esta noche llevo una de esas noches que vengo con les con, con, con las cosas que voy a decir un poquillín pensáis eh, no quiero decir nada porque muchas veces vengo con ellos pensáis, aunque no lo creáis, el por lo menos el, no, que va más del 50% de los programas de Nodori, mucho más vengo con las cosas pensáis que voy a decir otra cosa y que, que después diga ese es, o derive para otro sitio y me ponga a dar la porpayuela tocante a otros asuntos, pero bueno hoy la verdad que a raíz de una serie de de comentarios que me hicieron tocantes aquel programa que hice, no sé, eh, no sé con cuánto tiempo va, igual un mes o, o más, aquel programa eh, que titulé trabajos de Mierda y eh, que lo basaba, eh, falaba de ello, bueno, fue una reflexión que me vino después de la lectura de un, del libro de tesis eh, que no me acuerdo si era antropólogo, parece, el tal el tal Greber. El eh, tal ver eh, que por lo visto morrió, hay poco, morrió de poco tiempo. hay eh, gente, alguna, alguna gente desde aquí, un homenaje, digo, no, no, yo que sabía que morría este país, no. Eh, además, bueno, el programa fue, su un poquinina a, a raíz de la lectura del sol libro de Trabajos de Mierda, pero la temática, el contenido, ni siquiera deriva mucho de mucho de ese tema de, de lo que él llamaba los Trabajos de Mierda, porque, al cordaibos, que él definía como trabajos de mierda nada más aquellos nos que nos que en realidad no hacías nada podías estar ahí o untar eh? y no había mayor diferencia yo que sé, yo acordábase de un capítulo de una serie no sé si visteis alguna de la serie esta yo no la vi mucho pero he vi visto algunos capítulos eh, esa que titularon aquí cómo conocía vuestra madre había uno de los personajes Una rapaza que ya era presentadora de televisión, de noticias, de un noticiero. Y entonces, bueno, pues empezaron un día con la coña de que ese noticiero, que no lo veía nadie, y que total, que seguro que, que sin cuenta de, de narrar las noticias hacía otra cosa, que tampoco en un día iba a pasar nada, nadie iba a pescanciarse. Y entonces empezaba a, pasar, a hacer pijaes. Ah, que esta noche en las noticias. No te pones a pagar saltinos. ¡Ja, ja, ja! Venga, sí, ya verás, saltinos, qué divertido y tal. Eh, en otro decía, no sé qué, por qué no fues esto? Y al final acababa diciendo, y, ¿a qué no señas estetes? Y no, efectivamente, enseñaba estetes y, y no pasaba nada. Está ¿no? <risa> claro que aquellos no lo vienen, los propios de la cadena. El tal falaba de trabajos de mierda, refiriéndose a ese tipo de trabajos. Eh, trabajos que no está muy claro que existen, pero que. que Que, bueno que, que, que más da podía no existir no pasaba nada yo lo que pasa que bueno disgustó un poquillín esa esa descripción esa definición que daba el greber de los trabajos de mierda y entonces bueno pues <risa> dije, dije yo no a ver un trabajo de mierda no es solamente aquel que no faes absolutamente nada nada de, de provecho y, y podías notar Un trabajo de mierda, son también aquellos, trabajos de mierda son también todos esos en los que revientes, ¿eh? revientes y te estreses y eches sobres de más a lo mejor ¿eh? para hacer cosas Que tampoco pasaría nada si tú vienes sin hacer. Pero bueno, que te obligan y te tal, y pierdes el sueño y tienes ataques de ansiedad y, y de estrés porque tienes que hacer que ese, ese trabajo. Eso un no deja de ser un trabajo de mierda. Pero también tocando, ya os digo, a, a algunos comentarios que me fizo gente y que hablé con ellos y tal, la verdad que, a ver, un trabajo de mierda. Y prácticamente cualquier trabajo. cualquier trabajo porque a ver, no sé, había gente que me decía, "Car, bueno, esos trabajos de mierda, que si que si cajera de supermercado, que si que si barrendera, que si y yo decía, "Ay, meganos, pero por qué consideráis que eso son trabajos de mierda?" Y yo qué sé, pues a lo mejor trabajos más cualificados y tal, non no son. Yo si me pongo a pensar, yo tuve la suerte o desgracia no sé yo diría que suerte porque sí conozco muchas cosas y siempre está bien cuando, cuanto más conoces eh, menos temes a la muerte <risa> eso es un, un cantar de, de los descontos... pero bueno que, que conocer siempre está bien siempre está bien eh, yo tuve trabajos de bueno trabajos cómo llamarlos básicos eh, Vamos a, cal, a clasificar los trabajos en función de, del nivel de estudios que requieren para poder, pa poder desarrollar esos trabajos. En principio, pues eso, peón de la construcción, necesita ningún, ningún estudio, ¿eh? pues es casi hasta casi casi pues hasta analfabeto. Eh, yo qué sé, pues el limpiador, ¿eh? tampoco tiene por qué. ...bueno, y una serie y seguramente... ...muchos otros trabajos... Re, ...repartidor de publicidad... ...auxiliar de, de, de ruta... ...de transporte... Pues, ...tampoco requiere nada en especial... Eh, ...esos trabajos... ...podemos llamarlos... Eh, ...más... trabajos de mierda... ...en el sentido de cuando decimos de mierda... ...yo prefiero saltar un poco... ...la definición esa que decía el Grever... ...de si valen para algo o no valen para nada... ...porque estos que estoy diciendo... sí que valen para pa dar algo, yo qué sé, un limpiador, una limpiadora, coño, que vaya que si sí, valpa para dar algo su trabajo, para pa, pa que la gente que, que utiliza esos espacios que limpia, para que no anden entre de la mierda y coñan una serie de enfermedades que podrían coñer, ¿eh? si, tuviera, si tuviera gocho, ¿eh? por ejemplo, en ese sentido no son trabajos de mierda. ¿Son trabajos de mierda en el sentido de que te paguen poco? Pues seguramente sí. Son trabajos de mierda porque bueno igual requieren mucho esfuerzo físico, eh, requieren estropear el organismo. Sí, un peón de la construcción, por ejemplo, que te da mucho tiempo en el oficio, posiblemente estropie el organismo. Uno por... Bueno, la parte eh, puramente física de pues, tener que cargar pesos, eh, a veces son las velocidades que, que no son las adecuadas para pa poder mantener todas las medidas de seguridad adecuadas y, y de higiene postural y estas cosas. Otras veces por la presión social que digo, ¡oh, mira el maricón este, Poniéndose el arnés cuando anda por el día, ¡oh, pringado, marica! tal ¿eh? Y otras veces bueno también por la presión social por el hecho de ah, joder todo mucho pito después de comer oh. y bueno pues a lo mejor jodes el a que ves si son muchos años el chupito después de comer acabes jodiendo el intestino ¿eh? pudiera pudiera ser una cosa de esas en ese sentido pues podríamos decir que sí un trabajo de mierda hay gente que dice que eh, bueno pues que estar en una casa y un trabajo de mierda hay gente que dice Que, que, que eso, que limpiar que hay un trabajo de mierda en el sentido de que vas, so, cobres una mierda y tal, no sé qué y a lo mejor esa misma gente piensa que los trabajos ahí cualificados para los que se requiere pues pues una formación previa de los hostia, bah, son trabajos buenos eso no hay un trabajo de mierda, pues yo digo que sí, sí. son trabajos de mierda también, son trabajos de mierda Yo tuve la, yo os digo, la suerte o desgracia, pienso que suerte, de, de conocer de, de todas las maneras. Y pues no precisamente, eh, no precisamente considero yo que esos trabajos supuestamente eh, altos, supuestamente cualificados, sean mejores o sean menos mierdosos que los otros. Sí que es verdad que en general ganes más perres. ¿Eh? ...pagante más perres por, por vender ellos el alto fuerza de trabajo... ...pero, pero eh, tienen unas exigencias eh, que no necesariamente compensan esa, esa cantidad de perres... ...por lo menos bueno, para algunos que, que no consideramos los perres la cosa más importante del mundo... ...sí es verdad que ejercen una una cierta hipnosis... Supongo que también por por función social, por bueno, por presión social, o por idea social, o por estereotipo social, ella la presión de bueno, pues que que deseable y es deseable conseguir un un trabajo de ese tipo y que bueno, que por supuesto hay que hacer por conservarlo y hay hacer por conservarlo más no un ye tragar. No es exactamente trabajar, y todo lo contrario. Y que, como ya es un profesional, si un día los dos servicios son requeridos en, en cuenta de... Mientras ocho horas, mientras once o doce... Oye, pues mira, tú ya es un profesional y, ¿eh? y cumples con el tu puesto y, y, y sigues esos... <ríe> Mami, por favor. Y que, bueno, me tocó, ¿no? en un trabajo de estos supuestamente eh, cualificados y joder, con un nivelazo y un reconocimiento de la hostia, pero ver cómo allí la gente o sea, eh, echaba 11 horas al día tranquilamente y allí estaban y tal y bueno, y propone ellos joder, pues, hacer de algún tipo de, de protesta ¿eh? Eh, hacer de algún tipo de, de folga, no sé qué y respondeme, aquella misma gente ...que estaba desesperado... ¿eh? ...y que ellos veías ...joder, un escares ...que madre del amor hermoso... ...de alguna acabó... ...acabó marchando enfermo... ...y la de mi madre... ...pues esos mismos te decían... ...no, no, yo soy un profesional... ...y yo lo que tengo que hacer... ...fáigolo y no sé qué, no lo dejo a medias ...madre de amor hermoso... ...eso y un trabajo de mierda... ...también... ¿Eh? ...sí... Seguimos, supongo, un poquillín con el, con la idea, con la sociedad, sí, digo, con la idea, o supongo que ya se perdió bastante, pero hay 30 años todavía, ya empezaba a veces, empezaba a veces, claro, pero, claro, la gente mayor todavía tenía la idea aquella de, de, hostia, pues estudia, rapacín, estudia, que si saques una carrera después vas a tener un, un trabajo cómodo y tal... No lo sé, supongo que en aquel momento igual igual y era Sina, de verdad, hoy hoy no, hoy por tener una carrera y, y, y alcanzar un, un puesto de trabajo pues, supuestamente prestigioso y demás, hablando de niveles, ¿eh? de, de, de, con la clasificación nacional de ocupaciones... ...los trabajos así de nivel 2, nivel 1... Oh, hostia, me cago en la mar... ...si no me esté obligado a, a hacer trabajos de, de nivel 8... ...pues yo mira qué queréis que os diga... no considero que esos trabajos que hice de, de nivel 8... ¿eh? ...nivel 8 para los que no teáis del CENOC... ...la Clasificación Nacional de Ocupaciones... son los los trabajos más básicos los de peones no cualificados eh, de ningún de ningún tipo peones básicos esos son los los los trabajos del 8 pues yo qué sé, os fija después de experimentar trabajos del 8 y trabajos del 1 yo personalmente quedo con los del 8 <ríe> si os lo digo si me dan a escoger ¿eh? hoy, hoy por hoy Yo quedaría tranquilamente con los con los del 8. ¿Que saques menos perres? Sí, sí, sin duda, saques menos perros y por lo menos, la mayoría de ellos, bueno, no, la mayoría en la totalidad saques menos perres. Pero que, bueno, que sufres menos. Sí, también es ¿verdad? Que, que sufrí menos. A ver, esto no deja de ser también mera experiencia personal. La cuestión sería, a ver, mera experiencia personal, pero también de, de fichar menos que... nos de casos, en otros casos que están al mi al alrededor e gente que conozco y demás, pero bueno, y a lo mejor decís, oye, pues no, depende, depende. Sí, es verdad que depende. Por ejemplo, yo que sé, peor una construcción. Pues la mi experiencia de peor una construcción fue que que odives de putes a diario, prácticamente no tenías de de qué falar. A lo mejor y sencillamente que yo trabajé con una panda de nutrios. bueno pues pues sí puede ser guapamente entonces bueno pues sí si era un nivel 8, que no sé que, que, que no llegué muy agradable que no me fue muy prestoso eso sí perros gané a bondes perras gané a bondes y a bondes pero después también tuve muchos otros que que la cosa más básica del mundo y, y que ganaban muy pocas perres, pero pero de igual o sea tal vez tan a gusto y tan tranquilo y tan tal Que yo personalmente, vuelvo a decir, pues estallé sencillamente una apreciación personal. Que, que bueno, pues, que soy, si, si me dan a escoger, pues seguramente no escogería ninguno de los más cualificados, seguramente escogería de alguno de los menos, o no, porque también tuve de alguno muy cualificado, que también se estaba muy a gusto. Quiero decir, con todo esto, eh, bien, a Vosotros mismos también y los casos que tenéis alrededor. Pero básicamente, ¿cuál es la conclusión? Que son exactamente iguales. Que yo prefiero unos otro por preferir otros, pero que no hay, no hay una diferencia cualitativa entre ellos en el sentido de vivir mejor o vivir peor que a la fin y en lo, lo que realmente nos interesa. Eh, y exactamente lo mismo. Son todos una mierda. yo tengo, tenía hay años, todavía decía eso, de joder, pues si puedes trabajar en lo que te gusta, pues, pues mira, eso, eso presta, eso sería prestoso, eso tal. Y acuérdame que me decía siempre una mega, eh, no te faigas, no te fiegas ilusiones. Los trabajos son todos una mierda. O sea, no tiene que trabajar a lo mejor porque no ni queda, no ni queda otro. Pero, pero no hay trabajo bueno. Y seguramente si de alguna vez llegues a ese trabajo soñado, pues al final resultará que yo una mierda también. Sí, posiblemente sí. Eso de eso que nos venden, que nos intenten, bueno, supongo, sí, vender, que nos intenten meter en, en el esquema de pensamiento, eso de las vocaciones. No, no, no. En el momento que hay una relación económica, en el momento que la tu fuerza de trabajo, sea, sea muscular, sea neuronal o sea del tipo que sea, se convierte en una mercancía que se compra, en ese momento yo personalmente pienso eh, que se convierte en imposible el disfrutar de, de esa relación. Sí, es verdad que seguramente pues, bueno, va a estar una persona más a gusto haciendo una cosa que yo bueno, pues, que gusta, que no una que no le gusta. Pero el momento en que la tiene que hacer por obligación, a cambio de perre, si tiene que cumplir, me parece a mí que en ese momento ya ¿eh? la cosa deja de ser agradable. hay años yo decía decía una cosa, que cumplí mientras un tiempo. Sea, yo solo voy a volver a trabajar si son trabajos que fadrié también como voluntario sin cobrar. Sí, sí, sí. Digo la verdad. Si realmente yo una cosa que tú te plantees. A ver, si yo tuviera las mismas necesidades cubiertas y me permitieran hacer esto sencillamente por amor al arte y nunca mejor dicho, fadríalo. Si la respuesta es sí, entonces igual ese trabajo podría no ser un trabajo de mierda. Aunque después la relación mercantilista, eso de la compra-venta, la mercancía y tal, igual lo estropia. Pero bueno, en principio podría no ser un trabajo de mierda. Si dices, joder, no, pues si no tengo por qué, ¿por qué te a hacerlo? Facemos otra pregunta. los que tengáis trabajo, claro, que no tengan trabajo, al que no tenga trabajo no igual está en este momento diciendo hijo de puta miserable de mierda anedónico merecías merecías acabar en la cuneta porque claro, oye eh, el que no tiene cubiertas las necesidades igual tiene tiene falta de ello ¿no? y entonces no admite ni siquiera ni siquiera un comentario un comentario como estos como estos comentarios que estoy haciendo yo contra el trabajo bueno pero oye entendeme a ver ¿Mm? Sí que es verdad que yo cuido que todos los individuos humanos, casi por definición, eh, todo ser humano quiere aquello que no tiene. ¿Mm? No sé si, si es verdad, supongo que sí, que es verdad, básicamente, porque cuando no tienes algo ¿eh? y lo ves, aunque sea cerca, tiendes a idealizarlo. Y a decir, ¡ay madre, si yo tuviera eso! Luego, claro, cuando estás en ello, eh, ya ves que no es tan ideal como tú lo, lo idealizaste. Ya ves las partes, las partes males. desde fuera, ves las partes buenas, nada más. ¿eh? Pero, claro, eh, luego cuando estás en ello, ves también, ves también las partes malas Pero yo sí, yo sí, yo diría pues que analicéis una cosa. Los que tengáis trabajo, o, o alguna vez lo tuvierais y tal, eh, hay una cosa muy, muy sencilla, muy fácil. <coughs> y yeah. Eh, si me toca la lotería, ¿eh? yo no y juego, pero bueno, y vosotros igual tampoco, pero bueno, imagináis, joder, pues que encontráis el billete premiado, ¿eh? Eh, y vos tocan una serie de cientos de millones de euros, seguiréis teniendo a trabajar? seguiréis haciendo eso? Yo tengo que reconocer vos que llegué a tener de alguno, que igual sí, seguía haciendo eso. Claro, ¿qué pasa? Esto pasó en trabajos de que a lo mejor tenían una duración de dos horas a la semana. <risa> Entonces casi se podría decir que hacían los por amor al arte. No, no mucho por las perras que, que sacaba, que hieren poques, <risa> lógicamente. Pero bueno, sí, pensáis, pensáis. eso, <coughs> yo personalmente, pues bueno, porque estoy fatiendo ahora, si sí me tocaré en perres. marchaba, <risa> no volví ahí, ni el yoku hombre, igual, igual de algún día también jardo y joder eh, acabóse porque en realidad, no sé, qué saco de ahí cubrir necesidades mm, por desgracia o por suerte habrá los que digan por suerte yo digo por desgracia porque carrillo tres cosas lo que son las necesidades básicas, bueno, pues están cubiertas Y estarían cubiertos también con, con mucho menos. Estarían cubiertas sin necesidad de gastar más de media vida. Porque eso que te cuenten de el día son ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar y ocho horas para estos cosas. Bueno, es mentira. El trabajo implica mucho más que eso. Porque los... Están los tiempos machinales. Oye, desde que te levantes hasta que hasta que entres, ¿eh? desde que sales hasta que llegas a tu casa si vas para casa o llegues a un ya para hacerle estas cosas. El tiempo de cuando son trabajos a jornada a partir del tiempo es y que hay entre medias de, de cuando sales por la mañana y cuando entres por la tarde. Hombre, mmm, que eso no lleva trabajo. Y ya no llegamos. ¿Eh? Estas personas que no son quienes desconectar Y hasta yo os cuesta dormir pensando en cosas del trabajo hay los Y seguro que más de uno de los que teáis sintiendo esto Suponiendo que caiga ¿eh? alguien sintiendo esto eh, Seguro que, que pasa ¿eh? Seguro que pues pasa Haz alguno de vosotros Hay gente que, que sueña incluso con el trabajo hay gente que no es capaz de desconectar ni en el sábado ni, ni en las vacaciones no es capaz, de, no es quien a desconectar del trabajo un tercio de vida ¿eh? dedicado al trabajo no, amigos vamos a, a, a ser generosos y vamos a decir que media vida destinada al trabajo y, horrible no horrible dicho así no Hombre, al que preste el su trabajo y vaya y te a gusto y preste estar allí con la gente y al que seguiría haciendo igual, aunque aunque en unos cientos de miles de millones en la lotería, bueno, pues sí, igual sí. ¿eh? Pero para la mayoría de las personas yo cuido que lleve algo horrible. ¿eh? De algo horrible. Y que y está que ahí muchas veces, no para... para ayudarnos a cubrir les nuestras necesidades básicas porque les necesidades básicas bueno pues no no necesiten a lo mejor toda esa toda esa carga de trabajo con con mucha menos sería sería bondo voy a poner un cantarín que vos pares va medio medio programa más o menos apetezma mi poner una acordemos pues, de eso que, eh, que, que se decía de oye mira pues eh, lo que de, lo que decían los, los mayores eh, ay chavalín eh, eh, has, de, has de estudiar una carrera para para eh, no trabajar decían vas decían lo mismo para no trabajar oye pues fizo acordarme cuando estaba preparando toda esta, esta fila de, de un de un cantarín de los de los berrones del que del que sale, o sea, sentirlo a ver a ver si sale en estéreo You're not Sigue sintiendo Radio Cucaracha, sigue sintiendo Radio Cuca en el 107.3 de la frecuencia modulada o en el www.radiocuca.org. Sigue sintiendo Anedonia, sigue sintiendo al anedónico miserable que esta noche está falando otra vez de Trabajos de Mierda. Que mira, que llega en sí, porque llega un tema recurrente en no, una pila de años que, que lleva durando esta cosa. En no, los más de 13 años que lleva durando Anedonia, no sé cuántas veces se faló de, de, de los trabajos de mierda, de meterse con el trabajo y demás. Y, y coño, pues a ver, habrá alguno que diga, hostia, eh, el, el, el trabajo fue falta. Y ya vale, sí, todo ese argumento de ya que les necesidades, tal... Sí, sí, pero a ver, vamos a ver. Eh, hoy, y es fácil decir eso de que en realidad no Fadría, falta todo este hipercal, porque a día de hoy la, la humanidad, la especie, ya algamó un, un desarrollo, ¿eh? un, un estado, un estatus, en el que ya eh, podrían pod las necesidades básicas, podrían dar cubiertas, les básicas, ¿eh? estoy diciendo, les básicas no son tener un iPhone ¿eh? ni ir de, de vacaciones a a qué sé yo a Egipto o a, a Túnez o a la India, no, yo digo les básicas, les básicas podrían dar cubiertes en sin necesidad de de vender la mitad de la nuestra vida a cambio de bueno, una serie de perros... que supuestamente valen para cubrir todas esas necesidades pero claro ¿eh? cuidadín aquí podía venirme y, y no estaría mintiéndome podría venirme un, un, un neoliberal ¿eh? o, o podía venirme mismo un anarcocapitalista perfectamente capitalista de cualquier tipo puede decirme sea sí, megu pero ya que si hoy eh, generamos la, la riqueza y el desarrollo suficiente para que todo eso te ha cubierto llegará a, a todo lo que trabajó toda la gente hasta ahora eh, en antes en hay tantísimos años pues yo qué sé puede salirte oye la, la estatura media ya era metro cincuenta Y, y la esperanza de vida estaba en 50 años y en antes en menos todavía yo, y hoy mira mira dónde estamos yo no sé cuál lleva la la estatura media hora pero bueno bastante más de, de metro y medio sí sí que llevo por lo que veo por la calle y la esperanza de vida no sé en españa cuido que está en ochenta y pico años ¿eh? Entonces, bueno, en ese sentido, podía, cualquiera puede decir, a ver, cuidadín, y todo eso consiguióse eh, a través del, del trabajo. Claro, eh, ¿puedo negar eso? Hombre, no, eh, no puedo negarlo, no puedo negarlo, que se, llegó, que se llegó ahí a Sina, pero lo que a lo mejor sí puedo negar, o sí por lo menos puedo dar una alternativa, ya decir que... Que eso tiende a seguir manteniéndose. ¿Que se llegó a Sina? Sí. ¿Que se podía haber llegado de otra manera? Yo también cuido que sí. Eh. También también cuido que, en sin necesidad del capitalismo, podía ir cuidadín. No me no me lo amestéis con... No penséis que por ser anticapitalista, uno y es socialista. <risa> que eso no tiene... No no necesariamente. No hay por qué ir de un pueblo al otro. Que yo lo que fa la mayoría de... La mayoría, de la, gente, la mayoría de las personas les alternativas, estas tres vías eh, de normal no no suelen calar, no suelen calar mucho y así no hay el problema de, de de nada más tirarse a esos dos extremos yo cuido que casi igual de nocivos el uno que el, uno que el otro pero bueno podría haberse hecho de otra manera, no se fido llegamos aquí gracias al, al capitalismo y al trabajo brutal que, que no podía eh, de aquí en adelante farse de otra manera por poder podría ser sí, ¿eh? eh, bueno sí no, no es necesario eh, claro el capitalista te dirá el único el único incentivo ¿eh? el único incentivo para que el ser humano ¿eh? el homo sapiens la homo sapiens creen creen cosas creen riqueza Eh, avancen, para que las les cosas avancen, son las perres eh. si de alguien tiene eh, ve la posibilidad de ganar perres con, con la, su inventiva pues, pues, pues simplemente no la ponen no la ponen en práctica o en general, digamos el 100% de las personas que la pondrían en práctica eh, si hubiera un incentivo económico pues se quedan en el 30% Por de fal por falar ¿eh? al azar si no existe ese incentivo económico yo sigo pensando que no sigo pensando que no por varias cosas una y porque a ver la creación la innovación y en sí misma en sí misma y un incentivo sí eh, seguro que estoy prácticamente seguro de ¿eh? cualquiera de vosotros ...que estáis sintiendo ahora mismo esto... ...o por lo menos la grandísima mayoría... ...tenéis de algún tipo de, de afición creativa... ¿m? ...o la tuvisteis en de algún momento de los vuestras vides... ...a lo mejor la tuvisteis que dejar por el trabajo... Pero bueno, una afición creativa que, bueno, pueden ser las clásicas. Ah, a mí gusta me gusta me escribir poemas o me gusta me pintar. No, pues una afición creativa, y también al que gusta enxoriar y eh, construir cosas ¿eh? con herramientas, ¿no? al, eso que llaman el bricolaje, ¿eh? eso yo también una, una afición creativa. El que gusta tener una huerta ¿eh? y, y cultivar verces, que es? que es un yo creativo? ¡Hostia! ¡Generar vida! A ver, coger una semilla y que de esa semilla salga una planta y que tú puedas comerte esa planta, eso no es un ye creativo. Al que guste criar, criar pites, ¡hostia! No. ¡Joder! El que tiene unos pites y, y os echa bachayos raro y de esos pites se echen unos huevos, eso no es un ye Vaya, no me digas que no es un ye Sí, la. creatividad a ver habrá gente que guste el ahora habrá gente que guste el creativo podríais decir no creo creativo ya escribir anda coño ¿Y, y toda la machinación y todo el tal que despliega el lector que ye qué no sí entonces son cosas son creativas y todo todo lo que lleve creatividad yo me sentido en sí mismo eh, seguramente si las personas no tuviéramos que echar tiempo en trabajos de mierda que, que no, ni necesitamos ni nos presten, seríamos todo lo contrario, seríamos mucho más creativos de lo, que, de lo que somos, anguaño. Seguro que muchos de vosotros tenéis ideas en la cabeza, cosas que hacer si no nos lo mató entre la educación y el trabajo, pues... tienden a matar esa iniciativa, pero estoy casi seguro de que muchos de vosotros todavía tenéis tenéis cosas en la cabeza que no podéis llevar a cabo, ¿por qué? Porque tenéis que trabajar, tenéis que trabajar y estoy casi seguro de que ya voy a hacer Futurología, no sé si adivinación, más que futurología adivinación. Estoy casi seguro de que incluso los que digáis ahora mismo no non hecho ni cubos, yo no tengo ninguna idea en la cabeza, no quiero crear nada tal. Porque estoy casi seguro que si no tuvieries que trabajar, si no tu o bueno o a lo mejor el que tienes que buscas la vida, si no tuvieres que trabajar, ni tuvieres que esmolar, pues en la vida. Estoy casi seguro. ¿Eh? Estoy casi seguro de que, de que surgiría esa creatividad. El individuo necesita hacer cosas, necesita crear. Y es una maravilla, joder, siéntese uno de puta madre. Y queye, que si no tuviéramos eh, que vender a la nuestra fuerza de trabajo, la sociedad iba a estancarse... no debemos a, a crear porque total como no iba a haber incentivo económico, ¿para qué? No creamos. yo pienso que sí. Yo pienso ya sabéis, yo bueno, pues esto ya lo comenté más veces. Soy un romántico, llamadme romántico si queréis, ¿eh? si queréis llamadme como dicen los lendacaris muertos, llamadme si queréis, pero como Bafon, más fuera a seis. <risa> llamadme lo, lo que os pues dé la gana. Pero yo estoy bastante convencido de que si sencillamente cada persona pudiera disfrutar de las creaciones de las demás personas, él también creería solo por poder ofrecer esas creaciones a, a los demás. Y eso sería una sociedad seguramente más, más feliz que la, que la de ahora. Porque la clave de la vida, aunque bueno, pues... Antes decía que si la altura, no, la clave de la vida no es medir metro cincuenta o metro setenta. La clave de la vida no es ni siquiera vivir eh, 40 años o, o vivir 80, Porque, bueno, está así dicho por ahí de lo importante no es añadir años a la vida, sino que es añadir vida a los años. Eso igual, eso igual sí que ya es bastante más, más importante. Ya la clave de la vida en todos, eh, bueno, pues todas esas cosas, ya la clave de la vida, el dinero. El dinero, los perros, solamente son importantes eh, para las personas que piensen que con eso, los perros, pueden comprar la felicidad. desgraciadamente, yo ya era uno de esos, yo pensaba que los perros podían comprar la felicidad Hombre, no la compren, no la compren de todo compran muchas cosas que, que bueno, que, que son como si dijéramos eh, elementos intermedios necesarios para ganar la felicidad pero bueno, supongo que esa felicidad también puede más sin falta de perros eh, Hombre, y menos probable, y hemos probado la, la cuando hay por lo menos un mínimo de perros porque un mínimo de perros Y es necesario para cubrir esas necesidades mínimas eso sí también os digo que cuando esas necesidades mínimas están cubiertas a lo mejor ya ya no faltan tanta falta y, y a lo mejor estamos en general ¿eh? de por todos a lo mejor estamos eh, echando mucho tiempo en cubrir necesidades que no son que no son básicas y en las que podríamos vivir y porque llega un momento en que nos arrepintamos puede que llega un momento en que como decía Taylor Durden nos perganciemos de que pasamos la vida trabajando en trabajos de mierda ¿eh? en trabajos codiamos pa pa comprar cosas que en realidad no necesitamos a lo mejor estas eh, reflexiones me parece que voy a ir terminando ya, ya lo sé últimamente los programas están siendo un poquellín curtios, bueno últimamente no, en toda esta, en toda esta época pues que antes eh, yo se lo, acuérdame sobre todo por las colecciones de cómics y tal eh, número tal, época tal <ríe> supongo que en, en época se referían a lo mejor a que, a que Pienso yo, eh, igual no era eso, pero que a lo mejor tuvieron un tiempo paraos y entonces, bueno, pues cuando volvieron a arrancar, era otra época, la segunda época. Bueno, pues en esta segunda época de Anedonia, ya los, los temas, pues no son los temas madre, los, los programas ya no son tan largos como antes. Supongo que podrá, podrá volver algún día. ¿eh? Eh, claro, ahora no tengo chat, faltanme la, la gente del chat, Un saludo, por cierto, a cuido que lleva Cetu, ¿eh? cuido que lleva Cetu, uno que igual está sintiendo esto otra vez. El de la Pola, siéntelo siempre, un saludo para él, el Ana Básico, siéntelo muchas veces, eh, y, y más gente. La que no sé de ella, eh, y no sé si lo siente o lo deja de sentir, y María, la mal de Cuca, que últimamente me desaparecía. De a ver si me aparece otra vez porque está feo que te desaparecía está feo pa poquito jódeme pero bueno eso no tengo chat no tengo gente con la que hablar entonces fáse la cosa más nun bien hay de aquí a hacerme compañía a hacer el programa conmigo entonces también fáse la cosa más nun tiro con tanta gana a ver oye qué quieres que vos esto acaba primero Hoy de fecho va a acabar ya, pero hoy, hoy no voy a acabar con descontos. Hoy no voy a acabar con la de que no busco ya, que te vos lo igual, eh? que no busco ya na, a ningún. Pero bueno, hoy apetezme de que hay esto una rapaza, que voy a decir que hay un tema, una rapaza que de alguna vez sé eh, que he sentido esto, no sé si lo siente habitualmente, si no, pues quedará por el olvido, pero por si acaso eh, a la a mi amiga Carmenchu, que sé que... Que, que hoy tuvo una noticia muy, muy jodida, eh, muy mala, pues bueno, yo poco puedo, poco puedo hacer, eh, más allá de poner un cantarín que sé que sintiólo una vez que de aquella que hacía programas eh, DJ Pastilles y que me parece que por lo que comentó que prestara, que prestara bastante. O sea ya que bueno, pues voy desde que hay este cantar que seguramente no, no, tiene ningún, no tiene ningún valir en especial en este momento, pero bueno, oye, por lo menos voy a hacer eso. A los demás que puedo decir pues, que tengan cuidado y que aunque no ponga el cantar, que no me coña coño, que no me y que teáis aquí la semana que viene otra vez, ¿vale? Eh, hala, un beso y un abrazo para todos. Ta